El mundo. El mundo es un atolladero, un laberinto de delirios, un museo de fracasos, un pedazo de mierda, una ilusión amputada, un precipicio al vacío. Si eres sensato y abres los ojos, caída libre. No, no hay salvavidas, solo un montón de sogas que te agrietan la piel, quizá algunas drogas locuras paliativas que aletargan la agonía hasta que dejas de ser productivo. Luego, luego te mandan al desguace de viejos. Eres un montón de chatarra, oxidada, meada, cagada, sedada. Un viejo con pañales al que cambian los pantalones mojados dos veces al día, sin mediar palabra. Eso si te sonríe la buena suerte si no te pudres en un piso solo tú tú y la Belén Esteban ni hablas ni escuchas no vale la pena necedades eres prescindible estorbas a la vida afeas el entorno apenas asientes con la cabeza como siempre con tu peculiar conformismo, y un día, muy pronto, falta poco, sabes que te olvidarás por fin de respirar.